Bueno, señores señores, en los 23 años de Wonder, la WB, aquí está la locura chévere de Mr. John Audio l á s e r lo que tú esperabas hace millones y millones de años. Mr. John suena algo diferente, ¿ah? a l g e r de lo común. A partir de ese momento, todo to toma el control. El DJ, Mr. j o n El Mr. m e l s que ha estado en los mejores espectáculos de la capital, imponiendo su estilo único y original. Capaz de hacer que u s t e d e n t e number one, vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital del tercer milenio. Con Audio l a s e r CD Player m e l s Estos son los recuerdos que, amor, que vamos a vivir, vamos a sentir hoy en el fin de la semana. Así es, mis grandes amigos. Por cierto, ¿quién está enamorado? ¿Ah? ¿Dónde e s el pana que siempre chupa el remo arriba a la mano? ¿Cómo se llama ese pana que siempre chupa el remo?、Ah? Ahí. Vamos a cantar. Algo le pasa a Mr. John, no sé. Algo le pasa, muchacha. Bueno, vamos. A los amigos de Narón, a los amigos que lo visitan desde、es、El Celonte, de bienvenidos. A los amigos de j u a n y c ó m o estamos?、Eh? ¿Te gusta esto? Bueno, si de pronto estás con tu amigo. いいですか Los clásicos de la música del ayer. Vamos a recordar ¿eh? un poquito de también de música. Recuerdos. Esta es la música de los Andes. Así es, mis grandes amigos. Hoy en la tarde en la Wonder de los 23 años. どうぞ、あなの声が聞こえます。あなたの声が聞こえます。あなたの声が Muy bien, ahí en la tarde, en la n o c h e que se viene. ¿Dónde están los hombres enamorados? Arriba el brazo, los que estamos enamorados. Ahí. La gente de los hombres, h a s t e aquí comenzamos. g a r a r e j o d i o s e、eh. l o s a t r e m e d o por tu fe. Y、yes. l v a e verdad que. e s es que. Esto es para que tú lo vivas. <risa> y lo sintas. e En <risa> la Wonder. En los 23 años. e Y dice. ¡Wee! <risa>、yeah. Hoy en la tarde, m i s t e r yo v a m o s a trabajar. hoy, Bueno, por cierto, ¿dónde están los hombres que no traicionamos? Arriba el brazo, los hombres que no traicionamos nunca,、ah? las mujeres que no traicionan, ¿dónde están? Ahí. Me siento muy. c h e n los soteros l del Ecuador, silbo. Esto es Audio Blogger.、No、a u m a t i de Usa. Así es. Ahí. Ahí, los amigos de Nayón. Un tremendo saludo para e c o m u s i c Así es lo que hace m ú s e f í j e n s a ダーディンドーシューシューメインして、もう、俺の家して、 Tengo para ti todo mi amor y está hecho justo a tu medida. Todos mis sentidos hacen presión para estar junto a ti y sumarnos los dos. Con todo el sentimiento, dedico esta canción a la mujer que destrozó mi corazón. Escucha esta: Tramposa, tramposa, todos te van a llamar. Escucha esto. ¡Ahí! ¡Echere! ¡Eh, en la doble Mix. A todos mis grandes amigos. Esto es Audio Lócer. Sí, señor. どうですどうです 私のためにあなたはあなたはあなた Lo que saben es un morro. m u l e la cintura y allá, y allá. Mister John, o m pase mal. e x c e l e n e c h o c a Audio de hacer. El g r u p o r e l car. Para aquí. Oye. Oye, como ve la cintura, por Dios. la chica de roja así como hay la que fuera para cocinar o sea más claro v i e r e que es a mi cocinera s í、sí. muy bien a matar, a matar vamos a vender、eh, o、no. Bueno, por cierto, por acá que me, me, que me brinde una copita, por cierto, te hago una pregunta. ¿eh? ¿Quiénes son más traicioneros? ¿eh? ¿Los hombres o las mujeres? ¿eh? ¿Los hombres que dicen que las mujeres son traicioneras? ¡Un silbo bien fuerte! ¿Las mujeres que dicen que los hombres somos traicioneros? ¡Un grito! ¡Por Dios! ¡Ahí! どうですか Los que tienen 20 años arriba la mano. ¿Dónde está la gente que tiene 20 años? Un silbo b i e n fuerte. Los que tienen 18, un silbo. ¡Oye!、Oh yeah. oh yeah. ¿Dónde están las solteras arriba la mano? Las solteras. Los solteros arriba la mano, por favor. Vamos conmigo, ¿ah? ¿eh? Ahí. Ahí. Esto es Audio l a s e r d ese d el sur de Pichincha, Mr. i s t e Zone. En los 23 años. Mr. John、D D J、DJ DJs camellando DJs エイト es mi sesión algo fuera de lo común algo fuera de serie ¿eh? te gusta esto hay la ¡Vamos ahí! í si no haces la torre vamos a ir y dice Sabor Que te gusta, Audio、oh, l á s e r Silvadores, vamos a ir. ahí. Ahí, Jorge n t e de Guadalí, buenas tardes. Gracias por tu dulce. Y este es tu grupo, Cinco、sí, y d i c e s Mr. yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo no sé si mi e s t r j o h n a mí no me interesa a mí no me interesa dónde están los h i n c h a s del barcelona dónde están los h i n c h a s de la liga no me interesa sabes lo que me interesa es que tú bailes y goces un mister son a fe maestro Ahí. I know you're gonna dig this. No s viste yo, o Bueno, yo soy a de la primera grabación.、Eh. Los r e c u e r d o s o s Y dicen. Los hombres, solamente caballeros, cuando vemos a la vecina que sale con una mini, sale bien guapa, Macilaro. ¿eh? Los hombres, cuando miramos a la vecina que sale bien guapa, o vemos a una chica hermosa que viene por la calle caminando, ¿cómo l o silbamos? Estás. Rica. La... Sí, uh, sí. Sí. los que estén en juicio arriba la mano los que estamos en juicio、hey. chinita que sí chinita que no o y dice viste son el apelo ¿eh? ¡Y más ahorra! l o s m e d a r e r o s a b l Sin o l y s a e d i e a la r o s u i e n sabe mezclar, que escuche y aprenda. e r r i g o m ¿eh? o y dice: ¡Vamos ahí, m i ñ i t o s en mi Ecuador! ¡Ahí no se puede, ahí no se puede! ¡Ahí no se puede, ahí no se puede! ¡Ay, olvidar a quien se quiere! ¡Ay, olvidar a quien se quiere! ¿Dónde son los amigos ay, que no todavía no, puede, no hemos podido puede, olvidar puede, el primer amor de nuestra vida? Se adiós, Él s e vaya. vaya, Él s e vaya a la casa de la buena, adiós, de la buena suelda, ¿Ah? los hombres que son fieles, un silbo. ¿Dónde e s o n los hombres que somos fieles? El sabor.、Sí. Hoy estamos destacando los 23 años de la Wonder WBs. Ojo mi sabor para、ah, sí. ti. Ay, aguas a r m a d i ¡Giradores! s j u e s ¡Ay, no lo haces! s u e Una tarde y noche dedicada para ti, Mr. j o e r a a a l e p r a allá! á v e para a e r a allá! á v a l c ó m o dice? ¡Te quiero! ¡Es que! ¡Pitita! a h í ¡Pitita! d ó n d e están los hombres que no confían en las mujeres? ¿Dónde estamos los hombres que no confían en las mujeres? ¡Un ciego bien fuerte! Señores, señores, nos trasladamos a los clásicos. Los amigos de la vida guardia. Un abrazo tremendo a todos. Clásicos de siempre. ペッシー、コカ、oh, yeah. oh, yeah. ・コーラー、デジャー・ボール、え o m o r t u n a s a de hacer. Clásicos de siempre. 1, 2, 3, ¡Pi! Clásicos de siempre. Clásicos de óvalo. Esto es o r e l a z o el Miguito Semi-Ecuador. r m i s t e r s o Hace mal, e hoy h en la tarde en la Wander. A v e los amigos de n a y o r b i e n v e n i m o s a los amigos del norte, a los amigos de Guadalupe. p r i e o saludos a todos ustedes. s m p e z m o s la gente de Barry Boys, la gente de Nayo. o e l e v a t e ¡Enciéndete! Ahora sí, DJ Mister John. Los verdaderos y únicos de la diversión. Con el tren viajero de Audio l á s e r Hay un sabor hasta el día de la gerencia de la WB.、Yes. Ahora sí. Y salta, y salta, y salta, salta, salta, salta. ¿A dónde están los solteros en Ecuador? ¡Arriba la mano! ¡Vamos ahí! Los amigos del norte. ¡Salta! ¡Salta! ¿A dónde están los estudiantes de la tarde? ¡Arriba ese brazo! Muy bien. Toda esa gente que visitamos las playas, arriba ese brazo. Muy bien, ahí. sigue y salta sin parar los que estamos en juicio arriba ese brazo los que estamos en juicio un silbo jodas de d i g n a d o s amigos ahora e c h o m u s i c どうしたの l u c e la vieja guarda, ¿dónde estamos? Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? s e s t á m o estás? ¿Cómo e s t á t á s ¿Cómo e s t y baila conmigo d ó n d e están las chicas que e s t á bailando s i e r e que vive arriba de la mano las chicas que quieran ganar su c i d i n a hoy en la tarde arriba de la mano、Go. vamos a ir vamos a regalar hoy en la tarde、eh, apresas, así es mi sorpresa la c i e s es de la gerencia de los s e r e mister son así es Los que le queremos a los papis un silbo. ¿Dónde se la gire que le queremos a nuestros padres? Baila y goza. Bueno, por ahí Gaby se dio por ahí lo, con las cámaras incluidas. Así es. ¡Me estás mirando! ¡Chao! Hoy en la tarde, a u d i o l á z e r una tarde dedicada para ti, así es. Salta y salta, salta sin parar. c ó m o dice. Ya.、Yeah. Hoy en la tarde estamos súper divertidos. オーディオローゼー、シーデペビス、ピッチャー、ピッチャー、アイ b u e r en la tarde ya vamos un s a b o r a otro. Se viene más de male.、Eh. c u b i a c u m b i a c u m b i a c u m b i a c u m b i a y a Regresamos con juicio arriba a la mano. Ahí. Esa l gente que e se t á n juicia ver, Es el v i e n por acá. se... オレ los hombres que están tomando por ese amor arriba la mano los hombres que toman por ese amor ¿eh? las mujeres que toman por ese amor i y me da todo b r enamorada e deja de llorar así vale un nuevo c a r i ñ o p r o n t o l l e g a r á aquí ahí Vamos a mover la cinturita. Es q u é el grupo más chévere, d ó n d e está el? el grupo de amigos más chévere, hace m e l a copa. ありがとうございます。 ¿Sabes? あれは俺のセミナーのおじさんだ Los s i r v a d o r e s de la tarde, ¿cómo estamos? Mi grandes amigos. Vamos a i í